Estamos、eh, aquí junto al, a los、eh, taxistas porque queremos saber cómo van a funcionar los taxis en las fiestas. Los taxis que han tenido una actualización de tarifas hace algunos días atrás y queremos hablar de esto con Jorge Razzari, quien es el secretario adjunto de del Sindicato de Choferes y Peores de Taxi, para que nos cuente, bueno, en principio, cómo ha、eh, surgido esta. Esta actualización de tarifas que me imagino que ha beneficiado al sector. Jorge, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Franco? Buen día para vos, bueno, y todos, tu s compañero s y la gente de Teveo.、Eh, sí, mira, como está diciendo, tuvimos esto, esta última semana una actualización de un 16%, si bien、eh, la Asociación de Titulares a cargo de Marcelo n a g u a b e l había n solicitado un 35% para estar más o menos acorde al, a lo que va de inflación en el año. Este, bueno, en conversaciones que se tuvo con el municipio se acordó un 16%, que bueno, eso dejó bastante conforme tanto a los titulares como a nosotros también los choferes, porque cada actualización es eh, eh, un incremento más que tienen los choferes en su salario, ¿no es cierto? Si bien estamos、eh, en, en forma irregular porque estamos al negro, pero las actualizaciones a los choferes también reciben, por cuanto, ya te digo,、eh, un incremento más que se tiene en el salario, ¿más o Hoy, como se está viviendo, ¿no es cierto? Con los costos, sobre todo de la canata s familiar, que v a s a cualquier supermercado y el precio que viste a la mañana, a la tarde es otro. Viene a hablar para ahora, para el 24 y e l p r i m e r o que vos consultás, por ejemplo, y te dice todo el mundo, un cordero va a darle 20 mil pesos, cuando hoy está 1100 el, el kilo el, en algunas partes. Bueno,、eh, es como que nos acostumbramos ya a, a vivir así, ¿no es cierto? Con esta, con esta superinflación. Y por lo tanto, en el servicio nuestro, en el taxi, la, la gente lo tomó como un aumento de todas las cosas. Y no fue tanto el incremento, porque f í j a t e que la ficha de 12,50 que estaba pasó a costar 14,50, dos pesos más la, la ficha. Si bien en el recorrido, en trayectos largos,、eh, se nota, ¿no es cierto? Porque ahí es donde se nota la diferencia.、Eh, la gente no se queja, ni. ni, ni, ni al contrario, ahora. Lo que se consulta es, por ejemplo, si va a haber servicio para, para la fiesta. Y bueno, nosotros sí decimos que sí,、eh, el servicio se va a cumplir un poco con menos auto, por cuanto a las festividades, ¿no es cierto? Hay gente que, que va a pasar、eh, con su familia y no va a salir a trabajar. Y las va a hacer por el tema, más que nada, por de seguridad, porque ¿qué ocurre en la s fiesta? Siempre s queda trabajando、eh, que le toca al t u r n o d e operador solo. A la noche y la s base s están abiertas. Y hemos tenido casos... que, en mucho... sobre todo a la madrugada,、eh, después de los brindis y todo eso, que la gente está circulando por todos lados,、eh, lamentablemente los delincuentes también andan por todos lados. Y se meten en la base、eh, a querer robar, de la base l e puede n robar, una radio,、eh, un micrófono, otra cosa no, pero bueno, es el riesgo que corre、eh, la gente que está trabajando. Eh, en forma fija, ¿no es cierto? Porque un operador no tiene escapatoria para ningún lado. Se le meten tres o cuatro delincuentes o gente alcoholizada y le comienzan a hacer disturbios y no tiene con qué defenderse. Sobre todo que a la noche son la mayoría eh, eh, chicas las que están trabajando o señoras que trabajan de operadora. Este, bueno, más que nada por tema de seguridad, las bases van a cerrar. Entre las 20 horas, alguna. Eh, dos bases van a cerrar de 20 horas para abrir al otro día entre las 9 y media y 10 de la mañana, el día 25 y primero, y otra base va a cerrar a las 22 horas el día 24 y va a abrir el día 25 a las 22 horas, y el 31 va a ser lo mismo con el día primero. Entonces, lo que le estamos diciendo a la gente es que en estos momentos que está este, circulando con los taxis, Que le consulte al, al chofer en ese momento si va a trabajar e l 24 y que le deje su número particular. Entonces, como se viene haciendo en años anteriores,、eh, se pasa el número particular al usuario, entonces el usuario se lo va a pasar a un pariente o a un amigo: che, mirá, necesito un c a s e ¿por q u e llamar a los p u l a n o que e s t á trabajando? Este, entonces, esa va a ser la modalidad como se ha hecho en años anteriores y no hemos tenido problema.、Eh, lo que pasa es que, claro, Eh, todo el mundo sale、eh, en los festejos, que se dirige de un lugar a otro,、eh, antes de cenar y después de cenar, que vuelve con su familia, y, este, y el consumo del taxi es,、eh, es mucho, nosotros es el doble a un día normal. Pero bueno, lo hemos sabido sobrellevar y no ha habido inconvenientes, que creo que este año tampoco va a haber. Entonces depende de los choferes específicamente,、eh, si trabajan. Eh, claro, claro, sí, sí, la mayoría va a trabajar porque es un, es un, un día muy r r e d i t u a b l e ¿no es cierto? La mayoría de los choferes、eh, vamos a cenar y ni siquiera brindamos por los controles, por los operativos, ni siquiera b r i n d a m ni y p o d e m consumir alcohol en, en la cena,、eh, pero bueno, es una noche que voy a trabajar y así tengo que trabajar tres o cuatro días juntos.、Y、entonces dependerá,、eh, las bases van a estar cerradas para dejar en claro. Van a quedar cerradas las bases y dependerá del truque. Claro, efectivamente. Y por lo tanto, ahora lo mismo, ¿no es cierto? Si un usuario llama a la base y le dice al, al operador de turno, escúchame, ¿qué número tenés para trabajar el 24? Y el mismo operador, que ya tiene una lista de, de choferes que van a trabajar, le pasa el número particular al vecino que va a necesitar el taxi. q u í le agradezco. Bueno, gracias a ustedes por dar la oportunidad y bueno, en todo el año de haber este, compartido la información que tenemos del sector, ¿no? así que muy agradecido y que tengan una feliz Navidad y pronto el año nuevo. Gracias. Muy bien, la palabra de Jorge r a z a l